En Teleelche, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. Pues hemos llegado ya a la recta final del programa La Glorieta, son las nueve y media de la mañana y vamos con la tertulia de los miércoles, con la tertulia con los periodistas Sacramento Alvear. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y con Pablo Serrano, quien se encuentra de camino a los estudios de Teleelche en Radio Marca. Así que primero va a ser de forma telemática su participación y luego presencial, si es que finalmente llega Pablo. ...buen día... buen día... <ríe> ...¿por dónde vas? Ahí voy, ahí voy, enseguida estoy ahí, estoy <ríe> ya en el puente... ...en uno de los puentes... ...en uno de los puentes, bien, pues viene de camino... ...pues mira Pablo, ya que estás de camino... ...vamos a comenzar hablando de la calle Olegario Don Marcos ...por fin se ha inaugurado y como... ...eh... eh ...Sacramento Alvear es vecino... ...en Carrús, de esa calle... ¿Qué mejor que él que nos haga una valoración? Porque, según el alcalde, en la inauguración del pasado viernes, los vecinos se han quedado contentísimos con la actuación. Sacramento, ¿qué te parece? Bueno, sí. Eh, a ver, todo el mundo está contento de una cosa nueva, de un planteamiento nuevo, todo el mundo se alegra, sobre todo en el momento de inauguración, ¿no? Eh, lo cierto y verdad es que ha sido un proceso muy largo para hacer la reforma y luego un, también un proceso sin mucho sentido, porque eh, lo que hemos comentado muchas veces es que allí realmente había dos talleres. Uno de ellos tuvo que cerrar de prisa y corriendo por la cantidad de tiempo que se tardó en, en arreglar la calle y, y no había más zona comercial. ¿no? Era una cosa extraña porque se peatonalizaba o se ponía eh, con estas nuevas características esa calle en ese, en ese sitio donde realmente no había nada. ¿no? Sé que se habla mucho de lo de la ciudad verde, los verdes. Eh, cualquiera que pase por Olegario de Marcos Seller verá que el arbolito, los dos arbolitos que han plantado no van a dar de sí mucho en arreglarnos el oxígeno en el pueblo, ¿eh? Porque... Entre otras cosas, en ese sitio Concretamente, hay que tener en cuenta La cantidad de perritos que salen por la mañana Lo que quiere decir que el arbol, el, los dos Arbolitos van a durar lo que dura un bizcocho En la puerta del colegio, pero por lo pronto Tenemos una calle nueva, uh -huh. con algunos Trozos que están simplemente hormigonados No, no, no, no siguen el, el, el, el, el tenor del resto de la calle Bueno, Es uh -huh. una cosa un poco particular, un poco curiosa Demasiado cemento, algunos Se, se han quejado por sí. eso, y luego tú, El sacramento acaba de decir, Pablo Una cosa, y es que no hay comer Comercios. ¿Es por eso por lo que anunció el alcalde en la inauguración que van a bonificar eh, a los eh, establecimientos que se implanten en esta calle? Sí, hombre, yo creo que oh, obviamente es una, una actuación que bueno, pues como ha he dicho reglamento, se ha alargado, ha sido un parto duro y bueno, un parto que ha durado nueve meses, creo, entre las obras de alcantarilla y luego de la patronización. Entonces, bueno, es verdad que que va a hacer falta eh, demostrar ¿no? ese efecto corredora que ellos defienden que, que va a tener, pues creo que hay que darle tiempo a, a la calle, que sí me consta que, que la inauguración pues, sí, fue bastante gente que tenía ganas. Por una parte, pues, porque hay nuevo, pero también creo que es importante empezar a hacer actuaciones en Carrus, ¿no? Que no sea todo por el centro. Vamos a ver cómo funciona este tema. intentan hacerlo la bonificar, pues intenta impulsar el, esta, esta actuación que yo creo que principalmente tendría que el principal la principal controversia es la falta de aparcamientos quizás se te tendría que haber visto se te tendría que haber visto antes de antes de actuar no buscar una alternativa seria para, para no eh, incordiar a vecinos que tienen uno de los es más difícil de aparcar eh, eh, ...bien, la falta de aparcamiento... ...sin duda es lo que más duele... ...a los vecinos de Carrus ...y a otros vecinos de otros barrios... ...Sacramento... Eh, que no ...pero, señor, pero señor. no sorprende... Dime. ...que se haya terminado después de un año... ...estas obras que eran interminables... ...y que el Ayuntamiento... ...pues... Eh, ...haya realizado una auténtica fiesta... ...para su inauguración... ...y en otras actuaciones que ya han terminado... ...desde hace meses... ¿Allí no ha ido nadie para inaugurarlas, como por ejemplo el laor de Rastoy? Bueno, estamos también en el momento preciso para hacer todas las inauguraciones posibles, cuanto más mejor, porque hay que lucirse lo más posible. ¿no? En cualquier caso, es una, a ver, es una situación que los vecinos no entendemos muy bien el porqué. Y eh, este, esta parte es una parte de todo el proceso que se quiere hacer, porque lo que más asombra ahora a los vecinos es que se sigue insistiendo en hacer esa pasarela hasta el río Vinalopo. Eh, eh, como continuación de la calle Olegario de Marcos Seller ¿Sí? y a mí me gustaría que dierais un, una visita por esa zona para ver lo que supondría una pasarela desde la calle Olegario de Marcos Seller hasta, hasta el río teniendo en cuenta además que el barrio de Porfirio Pascual se va a remodelar por completo se va a hacer ahí una inversión enorme para arreglar aquellas casas ¿Sí? que ya lo necesitan y que bueno va a ser eh, pues no sé echar eh, más harina eh, encima, entonces no sé hasta qué punto esos gastos, eh, esas uh -huh. planificaciones eh, son eh, necesarias eh, como decía Pablo antes, bueno pues se eh, hace que hacer muchas reformas en Carlos, es un barrio, son barrios uh -huh. muy densos donde eh, prácticamente hay muy pocas zonas verdes y hay que trabajarlo, pero Yo lo pensaría más, no solamente ya por el tema de tráfico, que te aseguro, yo te, soy de los, de los que te puedo asegurar que falta aparcamiento, pero por un tubo en todo el territorio, porque no solamente es la calle, es que son las calles de arriba, de abajo y todo. Bueno. Y, y es más otra cuestión, también es un problema de tráfico. Es decir, al no poder pasar por esa calle, el tráfico tiene que dar una vuelta mayor para salir o entrar de la calle, eh, de esas calles. ¿no? Entonces, claro la verdad es que no sé cómo lo han pensado porque además han arreglado ese trozo de calle pero no van a arreglar la parte donde está Mercadona con su parking uh -huh. entonces, eh, ¿y por qué no siguen? es que la calle sigue eh. bueno, pues se ha empeñado en seguir con Olegario Don Siller cuando ya os había trasladado al barrio de La Zapatillera donde también hace falta aparcamiento y Pablo Serrano mientras tanto ya ha llegado a los estudios de Radio Marca Pablo, buen día buen día ¿Pasamos a lo del Rastoy? ¿Otro no. problema más? Sí, bueno, lo del Rastoy es una cuestión curiosa, ¿no? Porque, bueno, por una parte eh, se dijo en las, que, en las últimas semanas que hacía falta culminar alguna cuestión, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, el tema del Rastoy, creo que, bueno, sí que habrá que ver cuándo lo inauguran, porque sí que es verdad que es una obra que, bueno, que tiene mucho cemento y lo que más es lo que nos esperábamos todos. Y alguna denuncia que ha habido, ¿no? Sobre todo también por parte de la oposición, del tema de los desniveles, de... Los desniveles que hay, ¿no?, con el cemento. Ay, vamos a ver qué dice el ayuntamiento de esta cuestión o si va a haber alguna arreglo pero sí que es verdad que se le llama huerto, pero bueno, obviamente no es un huerto ni siquiera tradicional de palmeras, ¿no?, que es un poco lo que parece que se va a vender cuando en realidad el proyecto pues ya se llegará a un parque, ¿no?, un jardincito. ...que en mi opinión también pues eso... ¿no? ...creo que tiene demasiado cemento para... Uh -huh. ...no es esa, esa parte de verde que se esperaba ¿no?... De, ...del proyecto llamándolo huerto de... los de Rastoy... ...lo que más ha suspendido este equipo de gobierno... ...es su gestión en patrimonio... ...porque si se están incluso viniendo abajo... ...edificios históricos... ...por la dejadez... ...ahora acabamos de enterarnos... ...y Pablo... ...tú fuiste el primero en publicar... ...un reportaje exhausto... ...de que nos están robando... ...fondos del Tesoro Público de Pedro Ibarra. Sí, bueno, el tema del patrimonio... ...lo, lo, lo digo de broma de balada triste de patrimonio... ¿no? ...cuando hablamos de Elche... ...porque bueno, hay muchas cosas por hacer... ¿no? ...es verdad que en temas tema de se ha avanzado algo... ...se ha avanzado en temas importantes... ...como temas de ecología y demás... ...y protección de entornos históricos... ...pero sí, lo que es ya patrimonio y elementos... ...pues bueno, eh, una más, ¿no?... ...es, es curioso que ha empezado a salir ahora... Material de, de Ibarra que, bueno, que, que como ya se ha visto hoy a arcos de la internet, pues hoy una denuncia de la Policía de Autonomía que ha bloqueado el, esos, esas diapositivas que se vende, vendían incluso por más de mil euros que recibieron muchas pujas. 19 lotes Entonces, salieron por, en una página web, por internet. Sí, sí es sorprendente ¿no? que, que se venda patrimonio que, que además creo que está inventariado es el tema. ¿no? Está inventado un archivo que es como además, que es patrimonio público, que es lo que hay que demostrar también. Y ¿no? fotografías cara... históricas. Estamos sí. hablando de paisajes que han ah, desaparecido sí, sí. de principios del siglo. Son fotos importantes. O por la ejemplo la de entrada del ejército cuando a 19. principios de, del siglo hubo una huelga general sí, aquí en Elche y el necesitamos mm. la del calzado que vino el ejército, o sea, textil, que son sí, sí. fotografías que pudimos ver en esa subasta mm. por internet que me quedé sorprendida de ver mm. cómo se estaba subastando algo que es patrimonio público. Además, con puño y letra de Pedro Ibarra era sí, sí, sí, sí. muy fácil identificarlo. Sí, pues eso, bueno, habrá que ver dónde acaba esa, esa denuncia, lo importante... Es que se ha podido bloquear eh, la venta porque, hombre, ya lo has dicho tú, ¿no? Son fotos de un valor muy importante histórico para la ciudad porque son instantáneas de cuestiones que no hemos visto de las que apenas hay pues, fotos, ¿no? Y imágenes. Poner 19 lotes significa que el que se lo llevó tuvo que salir con el carrito de Mercadona, ¿eh? No, no, es mucho más fácil. No, todo pertenece a una colección, sí. a una caja y lo dividen en internet para sacar sí. más dinero. Ahora hemos bloqueado, hemos bloqueado efectivamente la subasta, pero habrá que saber si somos capaces de recuperar los originales. Esa es otra. Porque claro, no siempre por internet sabéis que a veces la dirección y, y dónde crees que están no está realmente ahí. Es que siempre Entonces, se ha dicho que el fondo de Pedro Ibarra es un misterio. Lo ocurrido con el fondo de Pedro y Garra. Es bueno, un yo, yo, misterio. Claro, el por muy misterio. No, que sea, no eh, parece ver, que esté ver, todo en el archivo municipal. Ver, Ese yo, es el problema. La, la gente que ha investigado el tema, se sabe que es una cuestión que está dispersa. Está dispersa por la ciudad. Que la tienen pues, eso, coleccionistas y, y gente Familias. varia, ¿no? Familias. Entonces, eso es el tema, ¿no? Cómo ha llegado ahí, ¿no? Al final, el tema de patrimonio es una cuestión que creo que se ha hecho más patente en los últimos tiempos porque hay más conciencia de ciudadana en general, creo, también en los medios, pero claro, esto ahora, hace 20, 30, 40, 50 años y en el siglo XX, pues no había la conciencia que había con ese tema ahora. ¿no? Por, Entonces, eso, por eso no, no me puedo... No me cabe en la cabeza por qué el, el ayuntamiento, por eh, ejemplo, no, no puja o no opta por comprar a la familia Ramos la colección que tienen mm, que, sí, que de gran valor en la alcudia. O, o la universidad, que también o dice la Universidad, la universidad de E incluso, Alicante, sí. ya no la casa, que debería, porque sí, está en medio del yacimiento arqueológico, sí, pero la colección que dicen sí, los Ramos que tenía sí, su padre sí. y que ya está incluso sí, tasada sí. con piezas arqueológicas, tesoros encontrados en la alcudia mm. por su abuelo y su padre. Sí. Por, y, y ahí ¿por es, es verdad que ahí tienen que llegar a un acuerdo, algún tipo de acuerdo, porque es una cosa que mucha gente no puede entender, ¿no? Que que vaya a acabar eh, que ellos bueno como herederos de, pues de, de, de Rafael Ramos vendan la casa y que eso La administración pública creo que no puede permitirse que acabe, pues a, al final un crucista privado, ¿no? Creo que tiene que, que, que intentar que acabe en, la, en manos públicas, ¿no? Pues a la Universidad de Alicante, que parece que ha dicho que no, porque ya compró en su momento el yacimiento, o el ayuntamiento, o no sé qué instituciones, ¿no? O la, la Diputación, que ahora está viniendo aquí a... O con la, la Universidad Carta de Eche, ¿no? que tendrían una oportunidad ahí la universidad de informar. De de creo, creo que también ha dicho que, no, que <ríe> no... No, la entonces, universidad no le interesa, si no le interesa. Sí, bueno, para... Recordaréis que la alcudia es un tema rarísimo Porque no es del Ayuntamiento de Elche mm. No tiene nada ni que pinchar ni que cortar Bueno, el Ayuntamiento es patrono de la Fundación Sí, sí es patrono de la Fundación Pero como puede ser un señor que sí, lleva sí. Bilbao Bueno, como lo, Bilbao. lo es también la Diputación Más Y otras eh, entidades Entonces, es rarísimo Eso de la conservación del patrimonio Y de hacerse con patrimonio eh, eh, Y el mantenimiento del patrimonio que tenemos Que es otra de las cuestiones graves Es decir, no solamente no tenemos capacidad No sé si visión de futuro para hacernos con el patrimonio que se puede conseguir, mm. supongo que hablándolo con los propietarios y sí. tal, y pues se puede negociar un, una situación muy concreta por pues situaciones también específicas, pero lo cierto y verdad es que. Cuando venga mañana un señor y diga yo te lo compro porque tengo yo un museíto hecho en Ávila que me va a venir muy bien estas piezas y tal sí. pues se va a ir para Ávila, o sea es que, claro. es que no la, la cosa es así, es que sí, yo lo, lo he con alguien que me encontré que, que recuerda un poco a la situación del legado de Miguel Hernández también, ¿no? Que ¿Mm? Exactamente. Pues, son situaciones similares, ¿no? Que al final hay que ver qué, qué solución tiene viable para las dos partes, porque es obvio que a día de hoy no han encontrado ninguna, ¿no? Pues eh, unos piden una un dinero, los otros no querrán ponerlo. ...yo creo que pasa con eso, ¿no? ...con esa situación porque al final, pues... ...elementos muy importantes del patrimonio... ...bueno, el patrimonio de desde Enche. luego que... Eh, ...estáis de acuerdo en que el equipo de gobierno... ...este equipo de gobierno suspende... ...el mantenimiento del patrimonio histórico... ...cultural, sí, pero, arquitectónico... ...sí, pero yo, yo creo que suspende este... ...y, y han suspendido todos sí, los, los demás... ¿sí? O sea, no, ...no es una cuestión... Sí, es una pues, cuestión yo, ...yo creo que en el lo que hace falta es que... La, la, ...la gente, los políticos... ...se sienten a hablar de este tema y digan... ...señores, en los próximos 8 años, 12 años... ...veinte años vamos a proteger nuestro patrimonio... ...vamos a, a trabajar sobre lo que se nos va a caer que son un montón de cosas, de edificios, uh -huh. que se nos van a caer como nos descuidemos, y vamos a ver qué hacemos sí. por eso con este patrimonio de la Alcudia, con aquellos otros sí. restos, con el Pedro Ibarra... Colecciones, o... que son privadas, claro. colecciones que son privadas, ver cómo se puede... Municipalizar. No sí, pero no solamente sí. colecciones privadas, sí, sí, sí, ¿qué no? hacemos con las clarisas? Hablaba la, la, la claro, de este último es que... caso, pero sí, sí, a ver, obviamente... Las clarisas es, es otro ejemplo. Es un melón general. Claro, de... Es que es un poco, es decir, no, no, sí, tenemos que sentarnos a hablar y decir, vamos a dedicar una partida presupuestaria que no se va a tocar, va a sí. ser expresamente para esto, como no podemos hacerlo en un ...una eh, legislatura... ...vamos a hablarlo para decir en 3-4 años... ...mande quien mande, este, sí, es, este es nuestro objetivo... Sí. ...es que si no nos vamos a encontrar con un montón de restos... Eh, yo, el, va a ser todo puertas yo, de fachadas en medio yo, de la calle... ...yo creo que como, el <risa> problema del Ayuntamiento... ...bueno ahora, ahora, es que ahora que ha empezado a hacer cuestiones... ...que creo que hay, hay que reconocer que se han hecho cuestiones... Pues ...como el tema de... áreas de vigilancia arqueológica, protección de... ...del de, casco histórico de la ciudad, para eso entendamos ¿Sí? por requerimiento de consellería, eso se ha hecho y es importante, pero al final, cuando te das cuenta de que, hay, que está todo por hacer, pues tanto del catálogo, estas áreas, zonas, planes especiales, Santa María, etc., pues claro, mmm, no puedes hacerlo todo a la vez, ni de todo, entonces priorizar y pues, hacer un plan y a años vista uh -huh. y qué se puede hacer con esto. La ahora, la única, por ejemplo, el, la el tema no... de la, la muralla islámica ahora, por ejemplo, lo tenemos, porque sí. un particular propuso eh, en los, los, en presupuestos los presupuestos participativos en la de la, genética, la comunidad... Sí. Eh, a recuperar entonces dices de joder si no no hacemos nada con eso si un particular no se le ocurre eso pues ahí tenemos una muralla vale. islámica y, sin saber y con el edificio sí. del parque que se está cayendo la tierra y que va a venirse bueno, abajo y así todo y así es todo que, claro, poco... <ríe> o, o, o la aberración que quieren hacer en el, la zona verde de la avenida del país valenciano de la comunidad valenciana con el mercado provisional y con esto entramos ya a compromiso a las primarias de compromiso porque es que no, no hay tiempo 3.300 inscritos en las primarias de Compromís. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pensáis vosotros que va a pasar después de ver tanta lucha interna? ¿Este partido tiene futuro Compromís? Que no es nada nuevo lo de la lucha interna. <ríe> no, no ya en malo. la izquierda, ha habido... encarnizadas, <ríe> encarnizadas, <ríe> con un cese fulminante de la consellera Mireia Moyá, con dos candidatas a, en las locales y ahora también eh, iniciativa También ha puesto a otra candidata en las listas provinciales mmm, y aquí vemos una pugna. No sé si vosotros, ellos dicen, se le pregunta a María, mm. se le pregunta a Esther y ellos dicen que no, que esto es normal, que esto está dentro del proceso interno del partido y de que después de las primarias todos a una todos a, a remar en el mismo barco. Bueno, ¿El barco eh, se hunde? Eh, no, yo creo que no se hunde, lo que pasa que <ríe> puede ser que se hunda Deportes hacia afuera, pero habrá que ver, ¿no? Yo creo que va a estar muy disputado, eh, porque bueno, todos están intentando conseguir votos por debajo de las piedras. 3.300 personas, es sí, que sí, eso... Se, eso. Han, se han currado mucho ambas campañas. ¿Sí? Y bueno, yo creo que lo fácil para ellos hubiera sido pues, llegar a un acuerdo como se ha hecho en, en Alicante y no, entre comillas, desangrarse, ¿no? Porque al final eh, yo creo que hay mucha gente también potencial votante que tampoco ha entendido un poco el proceso, ¿no? Porque al final, es que a Marian Campeño la hemos oído en un tuit eh, decir que han dejado, han gestionado el mercado provisional mm. eh, de forma fraudulenta, dejarlo mm. en una zona de forma fraudulenta. Sí, bueno, o sea, creo, creo que fue un compañero de lista Héctor, Héctor Cámara, Cámara pero ella sí. apoyó sí. el retweet Sí, sí. Y ella aquí mismo, en estos micrófonos, reconoció que hay cosas que no les parecen sí, bien. al final ellos forman parte de un mismo partido, una coalición, en la ejecutiva, que al final todos formaban parte, ¿no? Entonces son las contradicciones, ¿no?, cuando hay dos ramas ¿no? de la misma coalición, que, bueno, pues que es, obviamente no todas van por el mismo lado, y el tema es que hasta ahora, mmm, sean de una parte o de otra, forman parte del mismo partido, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es, se hace, hace una autocrítica con esa cuestión, pero bueno, luego hay que ver mmm, qué soluciones reales o viables pueden aportar una vez lleguen a, al Ayuntamiento, ¿no? Yo, a, que... a mí me ha parecido muy curioso una cosa que no es muy frecuente y es que en este caso, es decir, en fin, de las distintas eh, formaciones que, mm. que se van a presentar en conjunto y tal, eh, pues podrían poner sus planes, sus cosas, sus objetivos, mm. su tal, su experiencia que también cuento, debe mm -hmm. contar y tal, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención el hecho de que yo quiero ser la primera de la lista, yo quiero ser tal y además quiero ir con este y con otro no y con otro para ti. Si ya no estamos hablando de objetivos, de técnicos no, claro. tal. si no estamos hablando de primero de la lista, el segundo de la lista, yo con mi gente tú con tu gente, con este lo pongo yo si este no está yo ya, no sí, si no ha no ya no juego no ha habido candidatura sí. conjunta porque Esther quería claro. que Felipe Sánchez fuera sí, el, el tres. número 3 sí, pero no ha no sido muy frecuente Su concejal. En, en estos grupos políticos hasta ahora esa, esa terminología por llamarlo de alguna forma, ¿no? sino que más, se hablaba más de ideología, de planteamiento de tal, en este caso no en este caso es decir, señores, ¿o somos de este grupo sí, creo Va, que a, ¿no? a, a anteriores intentos que ha habido también en elecciones anteriores, al final, mmm, donde se ha chocado ha sido lo de siempre, ¿no? En las sillas, en los puestos. Entonces, mm. a pesar de que siempre se intenta hablar de... Lo primero es el proyecto político y demás, ¿no? Pues que es lo romántico, ¿no? Lo, lo, lo, lo lógico, pues siempre se acaba hablando de, de sillas y demás, y de, bueno, pues que también se pone de su parte, ¿no? De, conmigo en la gestión y quiero que, que siga. Yo por eso asentí un poco irónicamente cuando has dicho lo de... Mmm, que irán todos a una y bueno, Esther ya ha dicho que no, que si la tua concejala no repite como alcaldable, yeah. no, no va a participar en ese proyecto, ¿no? se quedará afuera. Cuestión que no pasa con la parte de MES, sí, ¿no? De María pero, Campello, que ella sí que sí, seguirá ya. tanto en cuerpo o, o como alcaldable en sí, la pero lista. pero ella ayer fue políticamente correcta en, en una sí, entrevista, bien? que es el de Esther. Esther. Cuando le dije por qué no, no participa en la... Eso significa mm. que va a haber ruptura no, y dijo en, que no. entienden que es un proyecto diferente. Claro. Yo creo que realmente que el proyecto... Que por coherencia no va a ir. Yo creo que en, en el proyecto en líneas generales va a ser a un 90%, por decir, similar, ¿no? O sea, similar, muy idéntico, porque al final... Todas, la, las dos partes hablan de lo mismo, ¿no? Así que verdad que luego en la parte de mes pues hay cierto nivel de malestar por la gestión que, que se ha hecho y que se quiere acelerar que luego hay que ver en la administración pública conociendo cómo funciona, cómo se puede acelerar ciertas políticas, ¿no? Pero bueno, uh -huh. Que sí que hay ciertos matices, ¿no?, que son sí. los que separan a ambos proyectos. Sí, matices muy ¿Y importantes. Con, ¿Y con, con quiénes van y, acompañados? Y están en el mercado provisional y en el mercado central. Precisamente ayer le preguntaba a Esther Díez sobre el mercado provisional y ella mmm, volvía a decir que se ha puesto ahí porque es el mal menor que se va a consolidar para reducir las molestias a los vecinos actuales por, por mm. ser provisional, pero que seguirá trabajando en buscar un espacio alternativo. Es lo que dijo en la entrevista. Y en cuanto al viejo mercado central, presentar ya ese centro de gastronómico y de ocio sin ningún consenso, pues dijo que si se ha descartado el concurso de ideas ha sido para agilizar los trámites de la rehabilitación del viejo mercado central, porque eso es lo que demanda la ciudadanía. Yo creo que la palabra que tú has dicho es fundamental en, este, en los últimos tiempos de esta legislatura y es lo del consenso. O sea, ¿con quién se ha hablado? ¿Quién sabe lo que se va a hacer? ¿Quién lo decide? Eh, ¿Cómo se establece eso? Porque lo de la calle Olegario de Marcos el, los vecinos no tenían ni idea, no teníamos ni idea de lo que se iba a hacer. Fue, vimos cuando entraba una máquina ya a levantar uh -huh. el asfalto, ¿no? Entonces, eso de consenso de planificación, de estudio, de eh, no hacer un concurso de ideas por, para adelantar, adelantar, adelantar, ¿qué? Si no sabemos realmente lo que queréis, Hombre. ni ninguno de los, ninguno de los grupos políticos está de acuerdo unos con otros. Uh -huh. Es que, claro, ese, por cierto, los vecinos. Vamos a ver lo de, que hacemos con el mercado provisional para no tener molestias con los vecinos. Vale, donde pongas el mercado hay una molestia con los vecinos. Punto, pelota. Ya está. ¿A, dónde, a qué vecinos quieres plantearles el problema? Uh -huh. ¿A los de la calle Ángel? Vale, pues venga, vamos a hacerlo, pero que sepas que los vecinos van a tener un problema porque, se, porque es, es de por sí el tráfico, la, las movidas, la gente, todo eso. Entonces, claro, me, me da la sensación eso de que el consenso eh, en la agenda 2030 no debe estar. Pero yo creo que el consenso, quiero decir, yo sobre esto el consenso planteo que cuando se han hecho aquí cosas por consenso, digo, en los ayuntamientos, vale, decir, que sí, bien, pero quiero decir, pero que el consenso no se ha hecho nunca. Al final sale un partido, tiene un programa un proyecto y lo hace, ¿no? Que, que no, a veces, dices, veces no lo cumple. Eh, Pero luego quiero decir, sí, sí, por, por supuesto. De decir. Incoherencias, el, huerto, ¿no? el huerto de Rostol. De sí, Rostol sí. Es decir, va a ser la continuidad del palmeral entre los huertos que hay a la sí, derecha nada, y los huertos eso, que hay en la izquierda. Y luego te eso, meten un hormigonazo sí, ahí que sí, dice sí, pero eso, vamos a ver, es que cualquier eso, crío que vaya a jugar... Di, di, dicho es muy bonito. Claro, sí, cualquier crío sí, que vaya a jugar ahí se puede más. Sí, hay unos escalones brutales. Sí. O sea, es que, no Desniveles, no sé, más bien. Sí. No sé, entonces, ¿Quién lo ha...? A ver, eso, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha estudiado? ¿Dónde se ha planificado? Hay que darle tiempo a la también. con lo de... El mercado, pues bueno, al final es que es una cuestión kafkiana, ¿no? De pues lo que mal empieza, ¿no? Que se tendría cuando se encontraron ya los restos y los baños y, y los refugios, ahí se tendría que haber paralizado ya el, el asunto. Ahora, pues bueno, eh, es, es que el, el lo que dijo ayer Esther, por lo que dices en la entrevista, que, que luego escucharé, y que ya dijo en la rueda de prensa que hizo después de, de, uh -huh. de este proceso, venía a decir lo mismo, ¿no? De por nuestra parte si hay otra opción nos abriríamos a ella pero actualmente no la hay entonces bueno, es bien. como decir sí, y no sí, es lo contrario fíjate, pero ¿no? dijo estamos trabajando en buscar un espacio alternativo pero bueno, bueno, eso yo eso creo creo como, como, un como espacio alternativo no es vamos no es viable ni a estas alturas uh, con los trámites ya en marcha de recal recalificación del suelo aún no meses de las elecciones y que en ese espacio es un espacio un entorno urbano totalmente consolidado allí no hay ...ninguna opción de, de hacer mercado... ...no sé, a lo mejor cuando derriben Divine, no Camelot... ...pero vamos, que no hay, ¿no?... ...entonces, los vecinos están dispuestos a ir hasta el contencioso... no ...por lo que yo tengo entendido... ...entonces, vamos a ver cómo acaba esto que nunca se acaba... no ...también hay gente que dice... ...pero los placeros que hay en el mercado provisional... ...que cada vez son menos... ...caberían todos en, la, en el mercado central actual, el viejo... ...con la zona de restauración del bar... El, ...que se ha hecho ya con terraza y todo caben todos ahí, es que, eh, entonces, no sé, a veces es, es, es como un cajón sin salida, claro, ¿no? Es que ese comunicado de los placeros, mm. ah, que por cierto, andamos detrás de la presidenta y, y no, mm. no quiere hacer declaraciones bueno, públicas. Es tema Espinoso. <ríe> no, es que eh, eso, eso... Y que no se les meta, nomás, Más en no, la... que, que, ¿Qué está pasando con los placeros? ¿Puede que tengan dudas de quedarse en el provisional? A ver, desde luego, el provisional les va muy bien, eso... A, sí, pero... a, a, a nivel económico, a ellos les va muy bien la, la zona. Al final, eh, ellos lo que acordaron con el proyecto de Aparcisa, con, con el PP, y lo que les digamos, podría seducir del proyecto del PP, de Pablo Ruz, es que ellos querían un aparcamiento. Entonces, por eso la propuesta del Ayuntamiento es hacerlo en María El aparcamiento y otras otra zonas más de ocio arriba, otra zona, en fin, una serie de, de mm. cosas que. ...pretendían traer más gente al centro de Elche para mm. comprar... Porque antes había que ir al centro de Elche para comprar al claro, para pero, mercado, pero, pero ahora ya no pero, es necesario ir a comprar con lo es, cual, Ese es el tema también. Cosas, la ¿no? gente va a un mercado tradicional pues a hacer el, la compra donde está el antiguo es mercado. El, es que ese es el tema. Y, no, y luego comparar el mercado que se pretende aquí con los mercados de Madrid o de sí, Barcelona o de tal. Sí. Y decir, no, es que vamos a hacer algo así. Sí. Eh, a ver, eh, algo así, así es complicado mm. de hacer. Eh, y lleva un tiempo. Y, y, y es verdad que, que el centro ya sí que se ha visto revitalizado ya bastante por la peatonización de la corredora, es decir, de comercio, restaurantes mm -hmm. y tal. Entonces... Es un tema con muchos matices y aristas, creo este el mercado, que bueno, y los placeros, de difícil solución. Los placeros y la presidenta de los placeros tiene que estar, pues como hasta ahora, asustada, porque nadie le pregunta nada, nadie le entera todo sí. por los papeles, nadie pregunta cómo te bueno, va. A a ver, asustada, yo, sé, es yo poco, creo, a ver, es que lo apuntaba, raro, ¿no? lo apuntaba Ciudadanos, asustada quizá. Las dudas vienen porque va a ver si se consolida dónde está. ¿Ya han anunciado que van a impugnarlo? ¿Va a haber contenciosos? Sí, es la tranquilidad de claro. no ver qué va a ser de tu futuro. ¿no? que Por una parte, está asegurado, porque es Pymes el Ayuntamiento quien gestiona el mercado, pero ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿no? ¿Me voy a tener que, por una sentencia, irme a otro lado? O no sé, entonces, al final son laberintos administrativos y jurídicos. Si, si llegan, pues que veremos dónde acaban. ¿no? Al final, es verdad que con el plan general puedes hacer casi que lo que quieras, ¿no? Como Ayuntamiento, luego... A ver si eso pues trae consecuencias de algún tipo. ¿El ayuntamiento se equivoca acelerando eh, la licitación del centrado, del centro gastronómico en el viejo mercado central. Bueno, es lo mismo que hizo la del PP para acelerar lo del mercado central. ¿Crees ¿no? que se puede <risa> comparar? Sí. ¿Se puede comparar? Hombre, no por la estructura, así, por, por la inversión, por el planteamiento, es completamente sí. diferente. Es decir, lo nuevo es un poquito hecho, más pequeño. que sí. ya estaba hecho además por Alejandro Soler, sí, tenía un proyecto sí. prácticamente sí. idéntico, ¿no? Sí, yo, tampoco ve, haya tantas diferencias, pero yo, bueno. 20 años, 25, 30, con el mismo proyecto no, de... Sí, sí ya sí, algo ahí claro, más sí, modernista, más, sí. más de, que, con de turista con el, con sí, el, con el sí, entorno sí. Y tal, no, no nos quedan ya más. Eh, un minuto os dejo para cada uno. El tráfico... Eh, eh, bueno, cosas, no, no. Eh, lo inmediato, lo de sí. hoy. Hoy tenemos pleno extraordinario, Pablo. Mm. El Partido Popular se va a ahogar con este tema del agua. Sí. El Partido Popular de querer rentabilizarlo. Es creíble que mm. lo haga por los intereses de los agricultores y cuando... Una no, y otra vez. Al final, los planes no. extraordinarios ya se ha visto que es una pues, estrategia más m, política, ¿no? pues de intentar erosionar al contrario. ¿no? Obviamente el PSOE, con la gestión de Puch y más, pues, les va a salir caro o, o se le ha equivocado la estrategia con el tema de, del agua, con el enfoque, porque al final la percepción es que ha actuado, ha actuado tarde y de forma insuficiente. Y el PP va a querer aprovechar eso. ¿no? Yo creo que ya obviamente la posición del PP con el trasvase La conocemos por activa o por pasiva, creo que los medios y la gente, las últimas semanas no a través de canutazos, ruedas de prensa, y era plenos. Entonces, pues bueno, al final es un tema que es como que al final no es contraproducente incidir tanto en un tema del que ya se sabe la posición de cada uno, ¿no? Y sobre todo en el pleno lo que buscas es reito político. Yo creo que la, la que no posición vale, del, del PP lo que tiene que hacer es poner eso oficialmente que eso se ponga en un papel y que diga sí. sí, tú te retratas y yo me retrato y vamos sí. a ver cómo te retratas tú y cómo an, me retrato an, yo. Claro, porque ante el notario del ayuntamiento el secretario municipal va a dar fe. Se busca eso, de, se busca va a dar eso, fe eso de... los titulares. De... En cualquier caso, dada la política eh, seguida por el presidente del gobierno, la ministra, el presidente de la Castilla-La Mancha, sí. el presidente pues y tal, yo creo que va a, ser un, va a ser negativo para los socialistas seguro, por sí, al menos en claro. El, el agricultor sí. que está todo el día con la azada, que está pendiente de que sí, pase el agua vamos, para regarlo sí, suyo. Quienes sí, sí. se, pe... se van a ahogar en todo eso es el peso. Claro. Al final, esto busca pues, una anécdota local que no va a ir más allá de lo local. Y de por lo que he dicho a unos y a otros, sí. que digan no, Sin duda, ha indignado y mucho que cambien el agua del río por agua desalada y veremos. si al y Sobre final, todo cuándo va a llegar. Efectivamente, ¿cuándo y, y cuándo se va a sí. subvencionar. ¿Y a qué precio?